Vamos chicos, a levantarse Arriba y a empezar este día con muchas ganas Adriano, abre tus ojos Un nuevo día ya comenzó y mírame como te miro Con una sonrisa de amor Entre sueños y vos te sos, chicos arriba buen día adrio buen día buen día adrio cómo está vamos arriba y con ganas que el día va a comenzar buen día adriano buen día buen día